de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca Radio Fantástica con la camiseta de los ganadores jugando cada día su mejor partido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 un cuerpo sano, tienen equipo de gran valor, en las piscinas como en el gol, deportista, ranquerino. Leyentes oh. de Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Lunes 28 de septiembre, con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, del fútbol profesional. En los números, un punto de tres es malo en condición de local. Pero en cuanto a la propuesta futbolística, creo que ayer se vio un equipo con más ambición, y con la idea de llegar lo más rápido posible al arco contrario sin tanta posesión de balón en la mitad de la cancha una de las dos facetas del fútbol se hizo de manera correcta atacar en la otra faceta se vieron debilidades un equipo permeable en el sector defensivo donde Andrés Reyes transmite inseguridad al resto de sus compañeros y cada vez que Iberia llegó a la portería de Cacace hizo daño por eso ayer me quedo con una de las facetas del fútbol atacar y queda pendiente la otra defender y en mitad de campo Mazola no es un gran recuperador de balones y además es pierde muchas pelotas. Por eso creo que pensando en el partido con La Serena, que está programado para el sábado a las 4 de la tarde en el Estadio La Portada, Héctor Almandós ya podrá tener a Bruno Romo y Juan José Albornoz, que cumplieron las dos fechas de castigo que le aplicó el Tribunal de Penalidades. Y se me ocurre que una de las variantes sería el regreso de Romo, a la saga para que haga dupla con Francisco Tapia y tendría que abandonar la titularidad Andrés Reyes que no es prenda de garantía es muy fácil superarlo todavía anda buscando a Salinas y seguramente mandó seguirá con con Mazola pero sería bueno darle la opción a Mauricio Iturra o mismo Nicolás Pizarro, porque como aporte extranjero, Jonathan Mazola está en deuda. No gravita en el funcionamiento del equipo y en Chile encontramos varios jugadores de mejores cualidades para ese puesto. Me quedo con los primeros 15 minutos de Rangers, una propuesta ofensiva donde se creó varias situaciones de gol, a los pocos segundos de comenzado el partido, ya Frank Fernández hizo trabajar a Cabrera. Recuerdo un cabezazo a boca de jarro de Manuel Ormazábal, que se fue por sobre el larguero. En el punto penal, Santiago Malano elevó, pero hay que darle tiempo al tiempo. Porque si alguien me dice, fueron buenos los 15 primeros minutos de Rangers, pero los partidos duran 90. Estaríamos hablando de 15, de 90, un, un, un octavo. Así que se necesita un ritmo más sostenido. Por eso esto demora y a medida que vayan pasando la semana seguramente eh, Héctor Almandós y su cuerpo técnico podrán darle el sello eh, futbolístico a Rangers. Pero hay que ser prudentes, cautelosos. Ahora viene otro examen frente a deportes, La Serena, el sábado, en el estadio La Portada. Pero si hay algo que destacar ayer, me quedo con la ambición que tuvo Rangers, las ganas de buscar el arco contrario, presionar arriba la salida, y no jugar al error del rival. Por eso, me, me gust, a mí me gustan los equipos sin tanta posesión de balón, que sea rápida la transición, defensa y ataque, Llegor, llegar lo más rápido posible al arco contrario. No me gusta ese toque lateral, eh, parsimonioso, eh, los partidos se ganan en las áreas, y por lo menos, más allá del resultado, que no fue bueno el 2-2, a dos, pero por lo menos... Alman 2 en el estreno, debut, mostró una forma de juego que podría llegar a gustarle al hincha. Atención mecánicos, rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales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 Buenas tardes, eh, me queda un gustito amargo, creo que el equipo, como se lo dije a ellos y por eso se los comenta a ustedes, obviamente que hay cosas que siempre la voy a con los jugadores, que es lo que realmente les gusta, pero todo lo que se pueda decir y todo lo que sea para sumar, bienvenido sea para todos, más allá de desórdenes, un desorden que tuvimos en algún momento del segundo tiempo, muy poquito del primero, pero creo que el primer tiempo fue un primer tiempo muy bueno, el primer tiempo creo que teníamos que haber liquidado el partido, hemos tenido varias situaciones de hoy, que era lo que realmente yo quería, por eso arruiné, por eso sabía de que esa línea de tres teníamos que intentar atacarla con, con esos tres jugadores que teníamos nosotros rápidos, o punta que teníamos, pero bueno, sabíamos que nos iba a faltar por un momento uno el medio, de el y es lo que charlamos en un momento en el entretiempo. Pero lo más importante, me quedo con, con la actitud, con el hambre, con el deseo que tuvieron todos los jugadores, hasta los cambios que hice también, han dejado prácticamente todo dentro de la cancha, como le dije, con desorden o con orden, pero fue muy bueno. Me voy con, con esa imagen, el segundo tiempo seguramente no fue de lo mejor, hemos perdido la pelota, intenté seguir igual con ese 4-3-3, 4-3-1 por el momento, hasta que vi que, bueno, que vi que se nos complicaba porque creo que se gastaron mucho por la intensidad que metieron pero me parece que quedaba un mal parado y no teníamos ese resto para el segundo entonces armamos dos líneas de cuatro y bueno, los dos punta arriba donde bueno, creo que ahí controlamos el partido nuevamente cuando se hicimos el gol, ahí creo que lo veía lo veía bien lo veía bien parado, estábamos concentrados y bueno, creo que después, no sé si merecidamente o no yo soy bastante justo Pero me parece que por lo que había mucho en el primer tiempo y lo que hicimos parte del segundo, el triunfo nos venía muy bien y, y apareció un gol de otro, de otro partido. Por, Así su que, por su análisis hace? que hace, ¿siente que es un dos puntos perdido o que el resultado se ajusta a lo que pasó en el último tiempo? Nosotros tenemos que ganar siempre. Esta camiseta tiene que apostar a ganar. Y obviamente con nuestra gente en casa tenemos que ganar. Eso lo tenemos claro. Nosotros, solo no digo ni que perdimos... Eh, dos puntos ni que ganamos uno, nada yo creo que hay que seguir trabajando esto es lo que quiero, un equipo con, con ambición un equipo con, con carácter, con personalidad que vaya a buscar los partidos y que deje el 100% de cada uno dentro de la cancha, eso es lo que quiero ¿Qué? después lo iremos, lo iremos corrigiendo las cosas que, bueno, que que no hicimos bien ¿Qué es lo que se va a trabajar, en va a trabajar ahora entonces? que no se hizo bien? Mucho desorden hubo. Lo que más me preocupa fue el desorden. Porque creo que más allá de seguir atacando con tres puntas, con dos y un enganche, creo que dejamos hueco que, que bueno, que al comienzo, al comienzo, del segundo tiempo, no lo habíamos hecho. Que creo que corregimos en el entretiempo lo que yo quería. Eh, pero bueno, en un momento no lo vi bien por el desgaste que habían hecho. Entonces, por eso tratamos de parar. No quiere decir que sea más defensivo ni... Me, ni, ni ni, ni más eh, defensivo con el 4 4 -2. Creo que llegamos a un gol muy bueno, con situaciones que, que le habíamos hablado, que le habíamos trabajado, con los movimientos que quiero que hagan los puntas, y los volantes por afuera, porque tenemos dos volantes, que son dos volantes como como Fernández, que es un delantero, y como fue también Verdugo en un momento, o también el mismo eh, Muñoz, Anón, así que me parece que con un sistema u otro intentamos encontrar un equilibrio. Y después viene un gol de otro partido, pero bueno, a ver ellos tuvieron también eh, situaciones y uno tiene que saber que ha hecho un gran partido, y que no se le gana a nadie con la camiseta, ni, ni hablando, ni nada simplemente trabajando, son todos rivales difíciles, y vamos a trabajar para bueno para mejorar, ir a buscar esos tres puntos, o los dos que, entre comillas pudimos perder hoy, los vamos a ir a buscar a la Serena. Héctor asumió riesgos se vio ambición, pero le queda la sensación que hay un desequilibrio eh, las veces que los rivales llegan hacen daño. Sí, sí, sí, puede ser Creo que por momento quedamos partidos, quedamos partidos y, y eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que no me gusta, eso es lo que vamos corrigiendo, eso es lo que vamos hablando y, y es lo que necesitamos, tratar de, de tener un poquito más de orden, pero siempre va a ser la misión ver el arco de enfrente. En lo personal, porque si se hizo cuerpo técnico nuevo, tiene que deduzcar ganando, en lo personal, ¿cómo, cómo asume? Sí, me duele, a mí me encanta ganar, soy un, un enfermo de, de, de ganar siempre, por eso lo vivo como lo vivo el fútbol es para, para ganar siempre cuando ganás algo mejor que el otro hiciste para todos por ahí uno después el de análisis lo hace más más tranquilo eh, más suelto y, y, y no sé si es eh, ese es el resultado pero siempre ganar eh, en los mari call así que vamos a, ir a buscar la, la victoria la vamos a, ir a buscar a, a la serena trabajando con humildad con muchas ganas y Y como le dije los jugadores, no quiero que se me baje nadie. Eh, lo más importante es que tiene que tener la cabeza bien arriba porque dejaron el 100%. Y yo quiero eso. ¿Hay un bajón físico en la segunda etapa de parte de algunos jugadores? Yo creo que no no pasa por lo físico. Para mí pasa por lo que se ha corrido por momentos mal. Entonces se ha hecho un esfuerzo diferente. Cuando vos estás desorden, desordenado y, y no estás bien eh, acoplado y no estás bien eh, seguro en algunos sectores, hay jugadores que corren demasiado. Y me parece que... Lo que nos pasó fue eso, que corrimos por un momento más. ¿Algo ¿Qué es lo que más destacaría de hoy? Que dejaron el 100% cada uno. El 100%, la gana la actitud. Eh, muchos minutos del primer tiempo creo que fue lo mejor del equipo. Esa es la misión que quiero. Y bueno, tratar de tener un poquito más de seguridad a la hora de, de, de definir, pero ellos saben que que los van con muerte y que vamos a seguir peleando y vamos a estar ahí arriba. ¿La formación la mantiene para la Serena o...? o no, no sé, pasar? no, no sé. Veremos la semana cómo están, cómo trabajamos y no tengo obligación con nadie. Sé que tengo un gran grupo y que cualquiera puede estar. Lo más importante es que estén todos listos y preparados. Después decidiremos cuál es el mejor equipo, pero no, no, hoy no. En su idea, ¿qué función deberá cumplir Malano? ¿Metido entre los centrales o retrasantes vamos a, ir vamos a ir buscando el mejor rendimiento de él. Creo que Santiago es uno de los mejores jugadores que tenemos en el plantel, uno de, los, de esos jugadores equilibrantes. Iré charlando con él un poquito, mi cuerpo técnico también charlará para ver para ver cómo se sintió, cómo estaba. Eh, y bueno, eh, entrar, eh, a mí me gusta charlar mucho y, y ver eso, encontrar el, el mejor rendimiento de él va a ser el mejor rendimiento para el equipo. Héctor Almandós en conferencia de prensa al término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 Rangel salió a buscar el partido, no esperar el error del rival, no especuló, tuvo ambición, por momentos una alta intensidad en el juego, ya en el segundo tiempo el equipo se cayó, pero en la primera etapa el sistema táctico fue un 4-3-3, en la segunda etapa varió a un 4-3-1-2, dos líneas de cuatro por momentos, pero faltó instinto matador de de aprovechar las situaciones de gol, Rangers antes de la paridad de Echeverría en el minuto 17 después de una desaplicación defensiva tiró de esquina y cabeció destapado, eh, perfectamente el cuadro talquino pudo estar eh, eh, 2 a 0 en ventaja pero por lo menos se creó opciones de anotar y cosas por mejorar el equilibrio la seguridad defensiva porque ayer Rangers eh, fue un equipo muy permeable y lo he dicho a, a, a Tapia le pueden colocar eh, como compañero de saga a Romo Manuel Ormazabal pero con Reyes no hay una buena complementación, Reyes eh, eh, es inseguro en la marca y los laterales bien, Celasco por derecha por izquierda eh, eh, Ormazabal pero Reyes no está a la altura como acompañante de Tapia y por eso creo que podría mejorar el funcionamiento defensivo con Bruno Romo, ahora que pueda reaparecer. Y en la mitad de la cancha, a lo mejor le da una nueva opción a Jonathan Mazola, pero no es un gran recuperador de balones y además es muy errático en la entrega. Eh, pierde, pierde mucha pelota en la salida y además no... No, no tiene presencia para imponerse en la argolla central, con Cavión disimulada un poco sus debilidades, porque Cavión hacía la pega, pero desde que partió a Cobresal se han eh, visto muchas falencias en el juego de Jonathan Masola. Un breve corte y continuamos con Señal Deportiva y más voces de los protagonistas en esta edición de lunes.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 Continuamos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. Resultados de la primera B. Vamos revisando séptima fecha. San Felipe 1, Magallanes 2. Segunda derrota consecutiva de San Felipe. En Calama, Coreló ha ganado sus cuatro partidos. Se ha hecho fuerte en la altura. Superó 2 a 0 a Santiago morning Copiapó y La Serena empataron 1 a 1. Puerto Montt cayó 2 a 0 ante Neulense. Rangers igualó 2 a 2 con Iberia. Barnechea perdió 4 a 2 con Temuco en Santiago. Quinta victoria eh, en línea del cuadro temuquense unido con dificultades, logró empatar 1 a 1 con Deportes Concepción. Ya viene entrada a la etapa complementaria, Yashir Pinto puso el 1 a 1 para los torteros. Y fue suspendido el partido entre Coquimbo Unido y Everton. Tabla de posiciones, en la primera B, tenemos dos punteros, Temuco y Cobreloa con 16 unidades. San Felipe Suma 13, Ñublense, La Serena y Magallanes 11, Everton 10. Barnechea, 9. Ranger se mantiene noveno con 8. Unido y Copiapó tienen 7. Puerto Montt, Iberia, Concepción y Santiago Borning, 6. Colista, Coquín Munido con 4. Lo bueno, bonito, o mejor dicho, coma rico, coma sano. El Rey de las Costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo carne Sur, 11 Oriente 3 Sur, para un rico asado carne Sur, El Rincón de la Carne, en 11 Oriente 3 Sur. Diga que Sincha Rangers y exija suya pita en carne Sur, El Rey de las Costillitas en 11 Oriente 3 Sur. Próxima fecha la octava de la Primera vez, este sábado 3 de octubre, 4 de la tarde, Estadio La Portada, el sábado la Serena Rangers abre la fecha. También juegan en el mismo horario Deportes Concepción con Copiapó. Y a las 20 horas con 30 minutos, para la televisión, Everton con San Felipe. El domingo, 4 de octubre, este podría haber sido el partido eh, que transmitiera cf Duelo de punteros el domingo, 15 horas con 30 minutos. Se espera un gran marco de público para Deportes Temuco con Cobreloa en el Germán Becker. Mismo horario para Santiago Morning con Puerto Montt. También juegan a las 15 horas con 30 minutos Ñublense con Curicunido y cierran la fecha a las 16 horas Magallanes con Barnechea e Iberia con Coquimbo unido. Ayer andaba Cristian Castañeda, ayudante técnico de Víctor Hugo eh, eh, en Coquimbo, eh, eh, estaba en el fiscal de Talca analizando al próximo rival de los Piratas, Iberia, juegan el domingo Los Ángeles. ¿Se le acabó el gas? No se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Tren Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Solicite su gas y llegará rápidamente a su domicilio. Haga su pedido al Fono 222-2073 y 223-1555. Santiago Malano. Así expresa lo que se pudo captar eh, de los jugadores en los cuatro días de trabajo del nuevo cuerpo técnico. Sí, creo que nos quedamos con la misma sensación, que el resultado podría haber sido mejor, sobre todo por el gol que hizo el delantero de ellos, pero, pero creo que, que por ser el primer partido hay muchas cosas positivas a rescatar y, bueno, lógicamente otras por corregir. ¿Te gustó la propuesta de asumir riesgos? Sí. Eh, sí, creo que a todos. Eh, nos había hecho énfasis que el primer tiempo quería hacerle sentir la localidad al otro equipo, tratar de generar muchas ocasiones y creo que se hizo. Eh, creo que manejamos también las pelotas paradas y, y bueno, después bueno, nos costó por ahí sostener un poquito el ritmo porque se había hecho un desgaste importante, pero la idea del cuerpo técnico es seguir trabajando sobre eso para, para aguantar más sobre el partido. Para bueno, la gracias. gente que el partido como un cambio, porque sí dicen se notó una mano diferente. ¿Ustedes lo viven así también en la cancha? Eh, creo que lo que más estábamos en deuda era el tema de la actitud que a veces nace de, de nosotros y, y hoy creo que en eso se mejoró y bueno, eh, hay que seguir trabajando y, y tratando de, de asimilar rápido lo que nos pide el técnico nuevo. ¿Para el próximo partido, expectativas? Y ojalá que podamos sumar de a tres, porque ya los de arriba siguen sumando y para que no se alejen mucho y tratar de meternos en el, en el objetivo. Hay una palabra que cuesta mucho en el fútbol, equilibrio. ¿La idea es convertir, pero mantener el cero en la valla? Lógico, eso es el ideal. Eh, el técnico lo recalcó, que a él no le, gusta que, le gusta mantener el arco en cero. Eh, nosotros creo que tuvimos algunas distracciones que, que nos costaron quizás los goles, pero pero todo se puede mejorar. ¿Qué cambió en pocos días? No sé, creo que eh, se trabajó muy fuerte, quizás la intensidad se vio un poco más de lo que veníamos haciendo, eh, pero sobre todo se hizo más énfasis en el tema de la actitud y que lo que se dijo siempre, este grupo es hermoso, eh, todos consideramos que tenemos equipo como para pelear y que era un tema de, de proponernos y decir Santiago Malano en diálogo con Señal Deportiva. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia, testora en Guamachuco, 830 San Clemente y también en calle Freire, Constitución. La nona, Cristian Muñoz, dialogó con Señal Deportiva y le consultamos. ¿Qué faltó para quedarse con el triunfo? Eh, la verdad que concentración Creo que se, se hizo un buen partido Los primeros 15 minutos creo que Estamos muy bien, tomamos Varias pasiones de gol, pero, pero el Fútbol de atención y creo que hoy, hoy nos faltó eso eh, ¿Equilibro? Eh, no sé si tanto equilibro, pero Atención en jugadas puntuales que nos costaron El empate, eh, Iberia jugaba bien Un equipo que, que, que administraba bien la pelota la verdad que nos vamos tristes porque creo que hubiese sido bueno haber ganado eh, Hicimos todo para ganar, pero, pero nos encontramos con un golazo en el segundo tiempo Que, que marcó el doado -do y a la postre el empate que, que nos lleva un punto Así que la verdad que hubiese sido muy bueno haber ganado ¿Cómo analiza el partido que viene frente a Deportes de la Serena en el norte? Difícil porque es un equipo que juega muy bien de local Así que esperamos hacer un buen partido La verdad que eh, tenemos que sumar eh, la 3 si queremos meternos arriba eh, y va a ser un partido complicado así que esperamos tomarlo de la misma manera creo que hoy se tomó eh, los primeros minutos entramos con Toy y hay que hacerlo de visita también como de local así que tenemos que seguir en la misma y, y tratar de, de mejorar las cosas que, que nos han costado para eh, en detalles creo yo para, para poder llegar en un triunfo ¿Faltó el instinto matador en los primeros minutos del partido? Sí es que son ocasiones de gol la verdad que nadie quiere perderse un gol quizás Eh, eh, nos creamos bastante y también hacer dos goles es bueno no, no, no veníamos haciendo goles y haber hecho dos eh, es bueno creo yo Pero no hicieron dos también y eso creo yo que, que, que hay que mejorar eh. La verdad que trabajamos bastante con el profe la las pelotas que tenía Sabíamos que los partidos de primera se definen así Y hoy día un partido totalmente controlado, yo lo, lo empareja con un balón detenido, así que hay que tener más atención, saber que cada pelota nos va a costar eh, un gol, eh, cada pelota nos puede costar el partido, pero pero creo que hoy nos creamos ocasiones de gol, fue un partido de vuelta con un equipo que juega bastante bien, así que... Eh, hay que sacar conclusiones, seguir mejorando porque esto no termina acá, así que hay que seguir trabajando ¿Entienden esta propuesta que le aplica el técnico, esto lo mandó con tres hombres en punta eh, jugar más, más, más rápido al arco rival? Sí, sabemos, tenemos claro lo que él quiere, así que eh, trató de trabajar la semana toda la semana lo que lo que quería eh, trabaja bastante lo que es la motivación y, y la verdad que Tenemos que tratar de, de ir, eh, eh, creo yo, transformando todo lo que se hace la semana a llevar, llevarlo a cabo el, el partido. Eh, nos habló de la atención y, y creo que hoy en Atenciones pudimos haber, eh, creo yo, se definió el partido. La verdad que en el segundo tiempo nos encontramos con un, con un golazo, que, no, que la verdad que andamos con una sal Quizás es un gol de otro partido, por, por lo que pasó no tenía ni una otra chance de rematar y... Y nos no hacen el 2-2, que la verdad que nos dejó bastante triste por por creo yo, por, la, por las ganas que, que el equipo mostró a rato en el partido. Eh, es imposible mantener eh, la intensidad, la intensidad durante los 90 minutos, pero pero creo que cuando el equipo se propuso, cuando quiso presionar, lo hizo de buena manera, y eso es que se trata de prolongarlo. La segunda rueda es otro torneo, pero en los 8 partidos que quedan de esta primera etapa, ¿Ranger se podrá meter entre los 4 primeros? Es que no hay que pensar en la segunda rueda. Nosotros, como lo dijo el técnico, tenemos que pensar... Eh, Eh, partido partido, hoy teníamos que, creo yo, haber ganado y no, y no lo hicimos, así que tenemos la esperanza de seguir luchando, están todos los, los equipos ahí, ojalá que se nos dé los resultados y, y también, más que se den los resultados, que nosotros empecemos a, a ganar, que, que es lo que queremos, eh, te lo repito, eh, creo que hoy día el 2-1 hubiese sido un resultado más parejo y y nos rescatamos, o sea, no, nos vamos con un punto que nos duele bastante por, por todo lo que se hizo así que hay, hay que levantar la cabeza solamente y seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora que, que creo yo que a poco las cosas se han ayudado Cristian Lanona Muñoz en Señal Deportiva Rangel comenzó jugando con un sistema táctico 4-3-3 Cacás en el arco ...una línea de cuatro defensores... ...Celasco como lateral derecho... ...los marcadores centrales Reyes y Tapia... ...y como lateral izquierdo Armazábal... ...en el mediocampo campo centralizado Mazola... ...abierto por derecha Berriex... ...sector izquierdo para la Nona Muñoz... ...y un tridente ofensivo compuesto por Frank Fernández... ...como extremo derecho como centro atacante Santiago Malano y por izquierda Miguel Ángel Orellana. Aunque Malano es desordenado para moverse en todo el frente del ataque, tiende a retrasarse. A mí me gustaría ver a Malano metido en el área, peleando peleando con los centrales donde las papas queman. Y le hicimos esa consulta a al Mandós. Y con respecto a Al juego de Rangers, creo que esbozó cosas interesantes, pero le falta agarrar un ritmo más sostenido en los 90 minutos. Es imposible mantener una alta intensidad eh, todo el partido, pero por lo menos un tiempo eh, mayor a los 15 minutos de ayer. Si fuera por oportunidad de gol, Rangers podría haber ganado 4 a 3. Recuerdo aparte de los dos goles de Miguel Ángel Orellana, primeras conquistas en, en el torneo actual, pero recuerdo el primer tiempo un cabezazo a boca de jarro de, de Manuel Ormazábal, que elevó por sobre el horizontal. Recuerdo en el punto penal un derechazo de Santiago Malano, que también se fue sobre el larguero. Miguel Ángel Orellana, le eh, por el callejón derecho, le pega mordido y la pelota le saca pintura al vertical derecho. Ahí ya tenemos tres ocasiones. Iberia, por ahí recuerdo un tiro de fuera del área que desvía con la punta de los dedos al córner Ezequiel Cacace y en la segunda etapa se vio mejor Iberia que Ranguer. Eh, Iberia tuvo una opción a través de Eduardo Navea que con arco destapado eh, remata esquinado, ajustado y salva impecablemente la línea Manuel Ormazábal. También hubo otra opción para Iberia que desvió... Eh, Con su mano izquierda, eh, Ezequiel Cacace. Por eso, si fuera por opciones de gol, Rönger se podría haber quedado con un triunfo por 4 a 3 sobre Iberia. Hay que corregir eh, el, el, el tema defensivo, pero prefiero un equipo que arriesgue, que proponga, que busque el arco contrario, y no un equipo que espere el error del rival, eh, que tra transite mucho la pelota por el mediocampo. Por eso, ayer, en algunos pasajes, me gustó la propuesta de Rangers futbolística, pero esto tiene que traducirse en resultados, porque lo estadístico es malo empatar de local. Así que veremos si, a medida que vayan transcurriendo los partidos, puede mejorar el juego de Rangers y que esto vaya de la mano con los triunfos. Eh, hay que ser prudentes, y eh, estar con los pies bien puestos sobre la tierra y no eh, deshacerse en elogios, sino que eh, esperar eh, cómo se va desarrollando el campeonato. Porque ayer, eh, digámoslo, Rangers estaba enfrentando a uno de los colistas del campeonato, no estaba jugando con con Temuco, con Cobrelua, con Neublense, con, con Everton. No, no, estaba enfrentando a uno de los equipos que está en la parte de baja de la tabla. Por eso, hay cuidado, veamos lo que viene en los partidos siguientes. La Serena ya puede ser un buen parámetro el sábado en la portada porque está en el quinto lugar con 11 unidades, un rival más exigente. Un alto con nuestros auspiciadores y continuamos con señal deportiva en esta edición de lunes. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo, Sefinas PF, pasión por la calidad.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 Continuamos con señal deportiva, los delanteros viven del gol y Orellana que no venía cumpliendo buenas actuaciones, estaba con la pólvora mojada, ayer marcó dos goles, es un jugador que puede estar ausente del partido y de repente aparece eh, para cazar cualquier rebote dentro del área, me hace recordar un poco al oportunismo de Lucas Palma, el atacante que estuvo Rangers en el año 2007 en la primera B y, y le consultamos ¿queda con un sabor amargo por esta igualdad? No, vamos tranquilo creo que hicimos las cosas bien donde pudimos marcar la diferencia, pero me no hicieron el gol rápido y bueno, fue golazo también de Salinas así que nada, no, a trabajar eh, quisimos dejar los tres puntos en casa donde pensamos en un momento que pues, teníamos en el bolsillo, pero así el fútbol el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 De dejar este punto o un punto que nos sirva y a traer un buen resultado con carlos rojas se eh, jugaba por todo el frente el ataque ahora jugaste con elctor izquierdo pero fernández por derecha un poco más arriba malano está eh, como jugar estacionado por un sector no no o sea uno está pens a lo que a lo que el técnico te queda donde juegue, juegue tú pero si nos damos cuenta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 En, dentro de la pizarra el esquema jugó eh, fernández y orellana como extremos y malano como centro atacante pero orellana rinde más en el medio metido en los centrales y si usted analiza los dos goles que marcó fueron eh, en el área eh, a, la, a la casa de un error del rival a orellana lo veo más como un hombre de área kiko que, que abriendo la cancha Habrá que ir ajustando las piezas a medida que vayan transcurriendo los partidos. Eh, recién está en una etapa de conocimiento del plantel el entrenador Héctor Almandós. Ezequiel Cacace, arquero y capitán de Rangers, así analiza esta igualdad. Nosotros trabajamos de buena manera, confiamos en, en lo que está diciendo y... Nada, vamos a seguir trabajando para conseguir cosechar los triunfos porque acá la única premisa es pelear ascenso quizá hay que mejorar el trabajo un poco aéreo defensivo porque tres partidos partido consecutivos que le han marcado bajo ese, no, ese mismo expediente bueno, es algo que tenemos que mejorar sin lugar a dudas porque a la clara está de, de los goles que nos convirtieron de, de forma de protoparada tenemos muchas cosas que mejorar, eh, somos conscientes Pero también somos conscientes de que, que tenemos que mejorar y conseguir es un rápido Porque este plantel se armó para pelear Gracias, gracias Miguel, ¿qué es lo, lo mejor que hoy día? Eh, por varios momentos la presión, la intensidad de, de buscarlo en el área contraria eh, Creo que por el momento lo logramos Tuvimos muchas situaciones, sobre todo en el primer tiempo Y bueno, eh, la idea es... ...esa intensidad que, que nos está pidiendo... ...es lograrlo llevar durante más tiempo en el partido. La pilota pasó poco por el mediocampo... ...llegaron rápido al arco contrario. Bueno, es algo que nos pide que, que la transición del medio sea rápida... ...y llegar con, con pocos tocos al, al rival. ¿Falta un equilibrio? Eh, la idea es que el rival eh, cuando llegue no haga daño. Sí, obvio, es lo, es lo que nosotros pretendemos. Quizás que, sobre todo en tramos de segundo tiempo... Quizás nos desordenamos y ahí ellos tuvieron situaciones y tuvieron un poco la plota, pero bueno, eh, hay que seguir creciendo, como, como te dije antes, siempre de, desde el punto de vista de, de seguir a, apretando arriba que nos pide y mantener la intensidad durante más tiempo del partido. Creo que, que si logramos conseguir eso vamos a, a cosechar más puntos positivos. Por el hecho de conocerse en la etapa de Vélez, ¿crees que Almandó se va a apoyar un poco en ti? Se apoyar en todos los grandes. O sea, como te dije la, la vez pasada cuando hablamos al Coyo lo conozco de Vélez, no debía no tenido la oportunidad de, de trabajar con él, pero sí me dirigía eh, en reserva en los partidos. Pero realmente causó, causó buena impresión, eh, muchas ganas, así que bueno, Dios quiera que... Que podamos llevar la idea que tiene él adelante y que, y que vuelvan rápido los, los resultados positivos porque, como dije recién, este plantel lo armaron para pelear arriba y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. ¿Un cachito de suerte para quedarse con el triunfo? Sí, sí, es porque... ¿El lo gol de otro partido, el empate diario? Porque viernes. en los momentos que hicimos los goles quizás nos convirtieron rápido y sobre todo el segundo que queda tan poco, eh, pero bueno, quizás ahí también... Eh, creo que estaba controlado y si no era ese gol, después nos llegaron en, en otra jugada. Así que, bueno, hay, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando en los puntos débiles, que sabemos que lo tenemos, así que mañana mismo ya nos podemos entrenar para enfrentar el partido de la Serena de la mejor manera. Muy autocrítico Ezequiel Cacá, hay puntos débiles que mejorar. Por ejemplo, después de la victoria sobre Barnechea en Talca por 1 a 0, Rangers de los últimos 9 puntos apenas suma 1 perdió 3 a 1 con Deportes Temuco en Talca y 3 a 0 con Everton en Viña en el proceso anterior que significó la salida de Rojas y la llegada de Almandós y ahora en Talca igualó 2 a 2 con Iberia y de no ser por cacase a Rangers en el campeonato le habrían convertido más de los 12 goles que ha recibido hasta el momento y por eso digo, eh, es preocupante que las pocas que las veces que le llegan es con bastante peligro a la portería de Cacace. Eso indica que hay una una descompensación, eh, eh, un desequilibrio entre la línea defensiva y lo que mostró Rangers de mitad de campo hacia arriba. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, tres años de garantía completo stock de repuestos en Talca servicio a domicilio llame al 223-8540 reparación de lavadoras y refrigeradores llame al 223-8540 termocol 2 sur 1791 frente a Plaza La loa llegando a 11 oriente llame al 223-8540 Manuel Ormazábal tuvo la opción de aumentar el marcador y elevó su cabezazo a boca de jarro y en la segunda etapa salvó a, a Rangers porque cuando la cuenta estaba uno a uno en la línea despejó eh, con la cabeza un remate muy ajustado con arco destapado de Navea, otro de los aspectos a corregir le están convirtiendo muchos goles a Rangers de pelota parada eh, y teniendo hombres altos en la saga como Tapia Reyes Con la presencia de Romo creo que se va a ganar, ganar en el juego aéreo, pero eh, preocupa que le estén convirtiendo le estén convirtiendo a Rangers eh, varios goles eh, eh, a través de pelotas paradas. Dialogamos con Manuel Ormazábal, eficiente eh, defensor talquino. Lo eh, no sé, no, no recuerdo, pero... Le y que siempre tengo esa costumbre de meterme dentro el arco cuando veo que van a definir, así que hoy día, para la suerte del equipo, creo que salió bien, porque no, no merecíamos perder este partido. Creo que merecíamos totalmente haber ganado el partido, pues el negro, Salinas, un golazo, la meta del ángulo, que no, nada que hacer, entonces mucha rabia, mucha bronca, pero... Pero creo que hoy día se notó un avance, creo que el equipo mejoró, creo que salió salió mejor, así que vamos por este camino. El equipo peleó hasta el final como lo viene haciendo siempre y digo que creo que tenemos que sacar esto adelante con, con, con, con, con trabajo y vamos vamos a meter, estoy seguro que vamos a meter un par de triunfos, no vamos a metir arriba otra vez. Cada entrenador tiene su metodología, su, su sello, qué se pudo asimilar en tan pocos días con Héctor Almanzós. El profe nos pide nos pide mucha intensidad, nos pide lo pide presión eh, hay ahí que también porque que también jugás táctica que que trabajamos la pelota de tenid creo que eso se vieron se vieron se vieron cosas hoy día Obviamente que también es, es poco el tiempo como para, para decir ya se vio lo que todo lo que él quiere pero, pero se vieron cosas que, sobre todo en el primer tiempo creo Se vieron cosas que cosas que trabajamos la semana, que, que el profe no nos dijo Así que sí, sabemos que con tiempo vamos a ir mejorando, vamos a ir subiendo el nivel eh, Es muy importante en este momento ganar un partido Para sacarse como esa presión y, y, y, y empezar a agarrar confianza Así que hoy día era el momento, creo que hicimos un, buen, un muy buen primer tiempo Usted tuvo una ocasión de marcar Sí, sí, me perdió un gol pero independiente de eso, que el equipo creo que se ve mejor, se ve mejor y, y eso te digo, ¿no? nos falta ahí agarrar un, un partido y, y, y ahí vamos a empezar, estoy, estoy completamente seguro que este grupo va, va, va a agarrar una rachita y nos va a meter arriba. Manuel Ormazábal en diálogo con Señal Deportiva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 Eh, mucho más en el siguiente bloque.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 que sabemos atenderlo como atiende Timacén Usted para nosotros es importante Una señal en aire Señal deportiva Deportes Durante cinco días duró el trabajo llegó la hora Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica. Hasta el momento, Temuco y Cobreloa pelean a muerte el primer lugar en la primera vez. Ambos suman 16 unidades y este domingo juegan en el Germán Becker a Estadio Lleno Temuco con el cuadro de los zorros del desierto. Está hace algunos meses como gerente deportivo del elenco loíno Boris González, a quien eh, saludamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a toda la gente. Boris, ¿tiene estudios de administración de empresas? Eh, ¿Tiene el título para ejercer en esta función que los clubes chilenos ya comienzan a aplicar en, eh, eh, en sus equipos eh, como modelo en lo que vemos en Europa? Obviamente, hace muy poquito ya me titulé aquí mismo en Calama, que ¿sí donde estudié, di un examen de grado, me parece ustedes eh, y todo todo lo que tengo que llevar con eso para poder para poder estar ejerciendo lo que lo que a mí me corresponde ¿Cómo se gestó la posibilidad de ir a trabajar al norte bueno fue, um, fue bien repentino en, en realidad cuento a mí me habían pedido un proyecto y hoy lo, lo había tenido listo lo había preparado para en caso de, de tener alguna opción en en, eh, en algún equipo y, y obviamente lo les gustó eh, andaban buscando también un perfil de, de gerente deportivo que ojalá haya jugado fútbol que, que haya tenía alguna trayectoria en el medio y bueno calzaba con, con todo el perfil así que no me quedó otra que venirme de vuelta Borisi, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en Cobreloa? Yo tres meses Ah, bueno. Y la ubicación en la tabla, vemos a Cobreloa como protagonista junto a Deportes Temuco, ¿no ha estado exenta de dificultades? ¿Hay muchos problemas económicos? Estamos eh, viendo los presupuestos de primera que estaba acostumbrado a Cobreloa y eh, obviamente no, no, no hemos tenido que adaptar a lo que, a lo que tenemos. Eh, muchas empresas dejaron de creer un poco en, en, en el proyecto de la marca Cobreloa y estamos estamos recuperando en eso en este estado bien bien bien afirmado en este tema de cosas en busca de auspiciadores yo como ex jugador y, y, y la verdad que gracias a Dios me fue bastante bien mi en esta zona. entonces he, he tenido muchos contactos para poder tener nuevas empresas que nos apoyen económicamente en un como gerente deportivo ¿tuvo participación en la elección de César Vigevani como entrenador y en la contratación sí. de los jugadores? Bueno, yo tuve que apoyar en, en, en mucho el tema de la diligencia con los es eso pero César llegó unos un, un, un días antes que yo, con, con, con el tema, para ser bien sincero, con, el, con la elección del técnico, pero si sí los jugadores que el técnico quería que no quería, o las opciones que, que, eh, de posiciones, eh, traté de ayudarle lo más que pude para para que tuviera lo que él, lo que él había pedido. ¿Qué tipo de entrenadores Vigevani presentan a ver, yo creo que es un técnico bastante cercano con sus jugadores y con una idea clara no renuncia jamás a lo que él estima que tendría que, que, que, que jugar Cobreloa y eso lo hace que tenga una gran debilidad también para su propio jugador ¿Y cómo están las cosas a nivel dirigencial? A ver, tú llevas también hace tiempo acá en, en el fútbol y sabes que cuando de repente los resultados Eh, también de repente se pueden tapar algunas cosas, oh. y pero bueno, eh, esto vamos estamos trabajando, eh, un tema dirigencial a mí como que no me incumbe mucho, porque no es mi tema, y yo vine a, a, a trabajar a Cobreloa, y no por un nombre y apellido, así que yo solamente soy, eh, digamos, funcionario de la institución y, y me veo a eso, y mientras te acabo de hacer lo posible por por ayudar y por sacar eh, el equipo adelante. ¿Qué función está, a grosso modo, desempeñando a diario? Bueno, en realidad soy como el organizador y, y, y también controlador de todas las actividades que hace, que, haga, que haga el primer equipo, en cuanto a social, eh, en cuanto de, de organizar viajes, eh, presupuestos, jugadores casa, todo ese tipo de cosas entiendo que hago un sinfín de cosas que también que nos paran todo el día y y la verdad que a mí me gusta o sea estoy aprovechando al máximo Hay algunas cosas que estoy aprendiendo a hacer y, y y nada pues sumando cada día sumo algo nuevo así que ganándome de arte, de alta experiencia digamos. sobre todo acá en un equipo que es que, que al, al principio empezó bastante complicado ya hemos ya a poco demostrado tratando de poder de salir adelante ¿Cuántos años estudió la carrera de administración hasta titularse? Tres años. Tres años. Eh, ¿Y es es necesario hoy en día que los clubes chilenos eh, tengan un, una persona que cumpla es, esa función dentro del formato La Sociedad Anónima? Yo no quiero, por ejemplo, eh, o, o, o yo lo veo ahora así, que es muy importante también que el jugador que cumple esa función haya jugado fútbol. O sea, por ejemplo, la persona que cumple porque sabe las necesidades de lo que del jugador, sabe que puede ahorrar en un tipo de cosas, pero no puede ahorrar en otro tipo que son necesarios para para el buen funcionamiento y, y, y, y el 100% del jugador que esté solamente eh, jugar, en jugar, en preocuparse de, de, de, de solamente rendir dentro del campo de juego para que tú tengas que darle todas las herramientas para, para que así sea. ¿Borici también tiene que viajar a Santiago cuando hay Consejo de Presidente? También estoy también para el Consejo de Presidente para, para poder, eh, eh, cuando se llama, eh, representar a Cobreloa en, en caso de que el presidente no pueda viajar. En lo futbolístico Cobreloa se, sigue haciéndose, eh, en primera edición venía con campañas muy irregulares que... Eh, Terminaron con el primer descenso en su historia, pero ahora en este torneo de la Primera B ha ganado todos sus partidos en Calama, se ha hecho fuerte el local. Así es, estamos estamos avanzando de a poco, siempre dice el técnico, también quiere bajarle también un poco un poco lo que llevamos porque es un torneo muy largo y con muy buenos equipos peleando dos cupos para para subir a primera, así que estamos estamos bien en concentrado, y sí, lo que obviamente lo que estamos haciendo eh pero siempre con el resguardo que y el respeto que se merecen los demás equipos porque hay equipos bastante fuertes que es muy muy complicado poder enfrentarlo institucionalmente cobreloa está preparado para retornar este mismo año a la primera edición por supuesto o sea cobreloa jamás debería haber bajado por lo menos según mi, mi, mi investigación pero bueno ya está el tema y ahora hay que ayudarnos para que vuelva a donde la universidad que debería estar Así también hablo de la Midner Rangers, que tampoco no, no, es un equipo que también que tiene que estar peleando siempre arriba. Entonces son equipos que de repente es que tienen mucho cuidado. A lo mejor no partieron de la mejor forma, pero pero el temor siempre está ahí y, y, y, el, y el respeto, porque son equipos que en cualquier momento se recuperan y empiezan a sumar puntos. Entonces las precauciones y, y, y, y el recuerdo que que tener en, cuando hay que enfrentar a su equipo. ¿Se trasladó con la familia a Calama? No, aún no. No, no, mi familia todavía sigue en Salca y bueno, esperando que los termine terminen el colegio si Dios quiere, si yo me, me sigo proyectando acá y ya tráemelo a la siguiente día ¿Cómo es su relación a diario con los jugadores, el cuerpo técnico y también con con la hinchada de Cobreloa? Es, es muy muy cercana, muy cercana yo tengo que tener claro de qué lo que necesitan y qué, qué problema tiene y cómo va a poder darle solución entonces cercana, yo voy todos los días a a los entrenamientos para para ver que que avanzamos y después ya me voy a mi oficina para para organizar el día, entonces es constante la las reuniones con el cuerpo técnico y con con los jugadores ellos también gracias a Dios bueno el, el hecho de lo que yo hice acá en Calama como jugador también existe que es que mucho respeto por por la trayectoria y son y formamos un, un muy buen equipo humano así que eh Yo creo que se ha avanzado bien por lo mismo. Por un, un buen grupo, de, de mucha confianza, de mucho respeto. Eso, eso ayuda mucho para el trabajo. ¿Este proyecto lo presentó alguna vez en Rangers? Eh, no, no tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad... Eh, eh, yo creo que estructuralmente a lo mejor Rangers cuando yo estaba ya estaba bien. No sé ahora, porque yo ya desconozco, yo ya no voy al estadio, y pero pero me parece que hay buenos profesionales trabajando para la institución y no pues, podría haber tenido cabida yo en ese momento alguna vez le gustaría traspasar sus conocimientos en su tierra en en rangers por supuesto obviamente que sí verdad o yo estoy a punto de ganar un torneo con rangers y me encantaría ver ahora como como cómo hacerlo no sé llevar algún torneo internacional que la gente tanto anhela pero eso se irá ideando no quiero tampoco y ni vandalizarme con el tema, ni cuantos días más. Dígame. Rangers y Cobreloa fueron los clubes que lo marcaron en su carrera. ¿no? Por supuesto, no. igual yo soy rangerino, todo el mundo lo sabe, pero ahora tengo eh, esta posibilidad de poder empezar mi carrera como gerente deportivo y aquí en Cobreloa y hacer lo posible por que Cobreloa sea uno de los equipos que estuve a primeros Por ir desde afuera, ¿por qué cree que en este año y casi tres meses de la nueva administración de empresarios talquinos, los resultados, los éxitos deportivos no se han dado hasta el momento? Es una pregunta muy difícil de hacerlo para una persona que también está afuera. Sí, pero pero conozco a algunos empresarios talquinos de los que están a cargo y no me cae la menor duda que, que en algún momento ya van a van a poder eh, organizarse bien y poder... Eh, sacar el equipo adelante, y después vamos a estar todos los saltinos agradeciéndoles por por la gestión que, que hicieron. ¿Qué los motivó eh, a apostar por César Vigevani como entrenador? Bueno, yo yo averigué todo sobre César, obviamente igual la decisión ya estaba tomada, pero también tenía que yo, por ejemplo, informarme de lo que yo iba a trabajar, y es un tipo que viene, no tan solo una buena campaña en San Felipe, si viene como de tres ascenso en Ecuador ascendió a un equipo indígena que tenía cero recursos entonces eh, eh, cuando ya las coincidencias siguen a, siguen en, eh, una o dos ya no es coincidencia y hay que poner la atención al, a, a, a la calidad del entrenador y, a, y al el trabajo que debe estar realizando ahora viene un partido frente a Deportes Temuco en el Germán Becker Temuco viene con cito, cinco victorias en línea eh ¿Cómo se imagina este duelo de punteros? Bueno, los lo equipos la vez yo, yo encuentro que los partidos de la B son muy distintos Los de lo, lo, lo de la A Cuando se enfrentan en los equipos que van peleando algo Aquí todos nosotros fin de semana pasada jugamos con, con, con Santiago Món Ningún equipo que va tres en la tabla Pero nos costó un mundo también ganar el Equipo que se nos plantó acá Que jugó bien Que que nos destruyó gran parte de, de, del avance nuestro, sobre todo en el primer tiempo, y es difícil, imagínense ahora con Temuco, que, que es un equipo ya eh, avesado, tiene dos tres jugadores que jugaron siempre en primera, entonces obviamente va a ser complicado, pero nosotros también tenemos que tener claro que nosotros tenemos un objetivo y para, lo, para lograr ese objetivo hay que ganar todos los partidos y, y yo creo que vamos a ir, a, de hecho vamos a ir a, a buscar los tres puntos sí o sí. En otro tema, ahora que ya conoce la interna de cómo funcionan los clubes, ¿quién debe armar los planteles a principio de temporada? ¿El entrenador de turno o esto va en conjunto con los dirigentes? Tengo media... Medio... Lo ideal sería que obviamente que el, el, el técnico eligiera lo que lo que hay en el de, de, de, de, lo, o lo que quiere hacer ya después empiezan una, una serie de, de, de cosas o o de, o o de trabas que van haciendo que a lo mejor no pudimos saber económicamente al jugador que él quería pero sí vamos a traer algo parecido eh, también existe la posibilidad de que a lo mejor eh, eh, la parte dirigecial también eh, necesite contratar un jugador porque sabe que ese jugador eh, va a llevar gente al o o, o, o muy cercano a, a la ciudad, cosas así, entonces, entonces que, que se tienen que eh, complementar para poder hacer un, un, un buen grupo y un grupo que actitud de ¿Rangers es un club que debiera estar en primera división? Por supuesto que sí, por supuesto, no hay la Estamos, Rangers siempre lleva más gente que un equipo de primera división, ¿no? y eso significa que es una muy buena plaza para, para, para el fútbol chileno, entonces... Obviamente que nosotros nosotros digo, perdón, obviamente que Ranger siempre tiene que estar en, en, en primera por, por todo lo que lo que entrega y lo que, lo que y la gente que disfruta tanto y lo sabe. ¿Tiene plantel para estar más arriba en la tabla? Por supuesto, por supuesto que sí. Conozco yo creo que la mayor, de la más de la mitad del, del plantel y no me cae la menor. ¿Sí? Pues, empezaron mal pero ya se van a recuperar esperemos que no contra nosotros pero si ya, que se Boris, ¿y, y, ¿y qué se siente hacer patria tan lejos de, de Talca? ¿Nadie es profeta en su tierra, dicen? Dicen, dicen yo no sé, pero pero bueno me tocó acá eh, empezar mi carrera así como lo dije también en el mismo profesionalismo, o sea Yo debuté en Banger, que es verdad y todo, pero era ex profesional en ese tiempo. Mi primer contacto profesional fue también aquí en Cobreloa. Entonces ahora también debutó de también como como gerente deportivo ¿no? en otra etapa de vida, en este club. Entonces esperemos hacerlo bien más ¿no? para poder tener después algún tipo poder echar una mano en, en otro lado. Gentil, por dialogar con Señal Deportiva, y le dejo los micrófonos para que salude a los rangerinos. Bueno, nada más que decir, yo siempre digo lo mismo, cuando me entristecé estuvo otra radio, y la gente y no le falla el equipo, siempre el ranguerino el ranguerino siempre es arranguerino y se demuestra en en el estadio, así que esperemos una no más que siga yendo gente al estadio para para apoyar a la a los jugadores que están ahora en estos momentos, que no me da la menor duda que que van a, a a levantar cabeza y pueden empezar a ganar como como todo el mundo espera. Hasta una próxima oportunidad. Ahí que estén muy de suerte. Boris González jugador de vasta trayectoria en Chile jugó en Rangers obtuvo un subcampeonato el 2012 en la apertura en primera edición obtuvo títulos en Cobreloa jugó en Colo Colo en Católica eh, en algún instante fue seleccionado nacional eh, y ahora eh, está en la otra vereda como gerente deportivo hace tres meses en Cobreloa tiene estudios de administración tres años donde ya se tituló y está ejerciendo labores en Cobreloa sería importante que Rangers aplique este mismo modelo con gente de fútbol tengo entendido que Marco Antonio Villaseca est está estudiando administración a ese tipo de personas hay que darle más atribuciones, que tengan más participación en temas deportivos en, en la conformación de planteles, en toma de decisiones los dirigentes de Rangers son gente sana Eh, decente honesta de buenas intenciones pero tienen que apoyarse con gente de fútbol y lo ideal sería que hayan tenido una etapa eh, futbolística eh, por eso me gustaría que a futuro tuviera más atribuciones dentro del organigrama Marco Antonio Villaseca en Ranger y por qué no algún día repatriar desde Calama a Boris González para que sus conocimientos los, los traspase eh, a, a Rangers. Y acá se puede aprovechar su rica experiencia que tuvo en clubes importantes eh, a nivel profesional. Un breve corte y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva en este lunes 28 de septiembre.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 Que sabemos atenderlo como atiende Timacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Deportes. Continuamos con Señal Deportiva. Nos fue una buena semana para algunos eh, chilenos. Manuel Pellegrini Eh, perdió la punta de la Premier League ahora eh, Manchester United suma 16 puntos y el Manchester City se quedó con 15 el City es goleado 4 a 1 por el Tottenham Hotspur mientras que en Italia no le fue bien a Gary Medel eh, el Inter pierde su invicto y el liderato de forma estrepitosa la Fiorentina aplastó al elenco Negri Azul el defensor chileno sufrió frente al cuadro de Matías Fernández, que jugó los últimos ocho minutos. Ahora Fiorentina eh, es el puntero junto al Inter con 15 unidades. La Fiorentina goleó a domicilio 4 a 1 al Inter. Y Alexis Sánchez, ahí, ahí tenemos otra de las noticias... Se acabó la sequía de cuatro meses sin anotar que llevaba en el Arsenal y de manera fenomenal marcó tres goles en el triunfo a domicilio de su equipo sobre Leicester City por 5 a 2. El chileno se convirtió en el primer futbolista de la historia que apunta a una tripleta goleadora en las tres ligas más importantes del mundo, en Inglaterra, en España cuando defendía Barcelona y en Italia por Udinese. Su director técnico dijo que Sánchez tiene clase mundial y la prensa se rindió tras su gran actuación mientras que el crack del Barcelona Lionel Messi se resintió de una rodilla y no podrá jugar por Argentina en el arranque de las eliminatorias mundialistas y tendrá que estar cerca de dos meses al margen de la titularidad y en primera división del fútbol chileno Sin jugar un buen partido que le ganó a San Luis gracias a un penal, Colo Colo mantuvo su campaña perfecta. Sigue descolgado del resto y con todo el viento a favor para consagrarse campeón de la apertura. El domingo contra la Universidad Católica, Colo Colo disputará uno de esos duelos que valen un campeonato. El domingo al mediodía en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Ariel Pereira al borde del adiós en Calera luego de su error con los extranjeros alineó a 6 foráneos en Unión La Calera, en el plantel defienden al entrenador luego de su equivocación, pero una parte de los directivos cementeros ya lo da por despedido debutó David Pizarro por Wanders y destacó negativamente en esta fecha el error de Ariel Pereira al incluir 6 extranjeros en cancha, es el séptimo entrenador en poner a 6 extranjeros Antes lo hicieron Luis Marcoleta, Oscar del Solar, Arturo sala José Luis Sierra, Ivo Basay y Pablo Vitamina Sánchez. Cuesta entender hasta el día de hoy cómo los entrenadores siguen cometiendo ese error de incluir seis extranjeros en cancha. Y, y si se equivoca el entrenador, ¿cómo no se va a dar cuenta y, y lo advierte eh, eh, sus asesores, el preparador físico el, el ayudante técnico eh, lo, los jugadores que están en la banca, por eso se habla de un eh, cuerpo técnico pero la responsabilidad mayor recae en el jefe y se sigue dando eh, aquello en Chile de cuando en cuando que utilizan 6 extranjeros en cancha Y en la primera edición la fecha se completa hoy en Rancagua, a las 20 horas, con el partido que van a disputar O'Higgins frente a Audax Italiano. El resto de los marcadores de la séptima fecha, Universidad de Chile 2, Cobresal 1. Deportes Iquique perdió 2 a 0 con Palestino. Unión Española cayó 4 a 2 con la Universidad de Concepción. En Talcahuano, Universidad Católica, venció 1 a 0 a Guachipato. Santiago Wanders ganó en Valparaíso 1 a 0 a la calera, en todo caso faltando el comunicado oficial de la NFP se le debería dar el triunfo a Wanders por 3 a 0 por el error de hacer jugar 6 extranjeros simultáneamente en calera, Antofagasta perdió 1 a 0 con San Marco de Arica y San Luis cayó 1 a 0 con Colo Colo y San Luis con una cara de primera vez Colo Colo es el brillante puntero, ha ganado sus 7 partidos, 100% de rendimiento, 21 puntos tiene. Universidad Católica 16, Universidad de Concepción 15, Palestino 14, Universidad de Chile 12, Santiago Wanders 11, Unión Española San Marcos de Arica y O'Higgins suman 10, Audax Italiano 9, huachipato 8, Cobresal y Deportes Iquique 6, Unión La Calera 4, Antofagasta 2 y Colista San Luis con 1. Y Calera también es otro los candidato para perder la categoría. Lo dejo en buena compañía. Muchas gracias por la atención dispensada. Un buen comienzo de semana para todos. Hasta mañana. Buenas tardes. Radio Fantástica con la camiseta de los ganadores